Eh, está, como diríamos, en un impasse. Detenido en en tiempo, eh, lo seguimos conversando y, y es como que está por reflotarse nuevamente eh, para seguir charlando y porque servía, servía de mucho. Y yo sigo repitiendo de que es el día de hoy. Eh, sin criticar a los gobiernos de turno de anteriores o los funcionarios que estuvieron anteriormente, nada, nada por el estilo, estamos en el mejor momento de relación con el gobierno de turno, eh, porque recibimos ayuda, porque nos escuchan, eh, nos escuchan en el sentido de que Acción Social eh, atiende a nuestros llamados para que un asistente concurra a tal lugar, eh, para que estudie determinado caso eh, En realidad estamos bien, pero lo del Consejo Económico eh, sería bueno que se reflotara nuevamente para reunirnos, no todas las semanas, pero eh, por ahí cada 15 días y ver las situaciones porque eh, no solamente las cáritas estábamos con el Consejo Económico, estaban las sociedades de fomento y otras organizaciones que en conjunto mm, veíamos las situaciones y eh, la opinión de muchos sirve para solucionar los casos más extremos, ¿no? En que volviera a, a funcionar, sí, sería, sería bueno, me parece.